Muy buen día, ¿cómo andás Pablo? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno. Acá estamos arrancando la mañana. Bien. Eh, Ana, sí. eh, te queríamos consultar acá de la radio por eh, un proyecto que aprobó el Consejo la semana pasada que tiene que ver con la sí. torre de telefonía eh, que está instalada en el barrio Logoche ahí que vecinos y eh, vecinas están movilizados y movilizadas desde hace un bastante tiempo. Eh, a ver, contanos sí. eh, qué han aprobado, eh, cómo se han involucrado. Eh, nosotros tuvimos una reunión con los vecinos hace aproximadamente 20 días, eh, en la cual se decidió consultar con los asesores legales, especialmente con nuestro asesor legal, a ver qué podríamos este, hacer al respecto, ya que eh, estuvimos buscando documentación y todo sobre la antena, lo cual este, se supo, como ya es de público conocimiento, que no tenía habilitación. Entonces, bueno, consideramos correcto que habría que eh, intimar al dueño del terreno por haber colocado en su terreno una antena que no corresponde. bien Él la arrendó, así que este, ese terreno él lo arrendó para eso. Bien. ¿Y, y, y, no, y no tenía autorización del municipio o no la, no la gestionó? No no no. no, no, no. Había una gestión del año 2014 iniciada, pero nunca se aprobó, así que mm. no estaba... No está la antena habilitada. Claro. Eh, y... El señor es se el lugar para a la empresa de comunicaciones, la empresa montó la antena y ahí estuvo. Bien. Y durante todo este tiempo, el municipio, ¿qué ha hecho? Eh, se han realizado acciones, se han mandado cartas, documentos, al dueño del, del terreno, que es el principal este, culpable, si se quiere decir, si es un culpable, ¿no?, de que esté eso ahí. Mm -hmm y a las empresas de comunicaciones que tienen ahí las antenas. Bien, y, y este paso que da el consejo qué significa, eh, ¿qué significa nosotros la... lo que hicimos es hacer una resolución solicitándole al departamento ejecutivo municipal que es quien debe accionar eh, a que este a, instarlo, a que desmonte la antena ubicada en ese predio. Bien, eh, eh, la intim... solamente eso porque no, nosotros no podemos ingerir en más. Claro. El departamento ejecutivo sabe si tiene los elementos o no para hacerlo y con quién debe hacerlo. Bien. Eh, Ustedes están diciendo, porque esto casi no se había sí. hablado públicamente, digo, eh, que ahora el, resp el responsable es el dueño de la propiedad y no tanto eh, telefónica. Y sí, sí, porque mm. el dueño eh, alquiló un lugar para poner una antena sin previo, para, para colocar una antena para que más o menos sí. sepamos de qué se trata hay que tener determinados permisos. Mm. Uno de ellos es la factibilidad de que esa antena pueda estar en ese lugar, si corresponde o no según el código urbanístico, los metros que puede tener o no. Otro es un estudio de impacto ambiental. Mm. Eh, es lo mismo que cuando vos haces una actividad extractiva, por ejemplo, arena, agua, necesitas un estudio de impacto ambiental del lugar. Claro. Mm. Eso no tiene nada esa antena, de eso. <risa> Ah, ni... Entonces, se considera que el Departamento Ejecutivo tiene los elementos para hacerla eh, desmontar. Mm. Y, y, a, a pesar de esto, el municipio lo ha intentado, pero no, no, no, no lo ha logrado. Sí, sí. Eh. Ha intentado por todos los medios, porque ha mandado cartas, documentos, eh, tenemos las pruebas, mm. eh, incluso los vecinos tuvieron acceso a ver... Este, que hay pruebas de lo que se le ha enviado a cada una de las empresas que corresponde y al dueño del lugar, sobre todo. Claro. Eh, pero es, eh, nosotros es, consideramos, sí. o sea, desde nuestra parte legal, uh -huh. nosotros consideramos que, eh, no sé si el culpable, así decirlo, sí. es el dueño del terreno que está alquilando un lugar que no corresponde por... <tose> Claro, eh, Ana, y, mm, sí. eh, hasta ahora han intentado eh, vía administrativa Mandarle carta de documento a través sí. del municipio La vía judicial, no eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? No, ¿No se ha avanzado por ese lado por ahora? No, no, no, o sea, vía judicial En esas cartas documento y todo Han intervenido los abogados eh, del municipio Claro, pero no hay una presentación en el Poder Judicial Pidiendo que, que retiren la antena de ahí Porque se ha agotado la vía administrativa No, no porque mm. se está tratando de agotar todos los medios, como es una empresa de telecomunicaciones se quedaría, imagínate, sin, sin comunicaciones todo el barrio, el lugar, y hasta, no sé, hasta todo ahí si no van, no abarca. Claro, sí, sí, sí, sí. Entonces se trata de que por los medios eh, legales que corresponden lo hagan, mm. si no lo hacen van a tener que actuar, sí. Eh, desde el municipio, o el ejecutivo en sí. realidad, eh, ¿han dicho algo sí. sobre este proyecto que han aprobado ustedes? ¿Han tenido comunicación? ¿Les han comentado algo? No, no, pero sabían que nosotros estábamos tratando de, de, de hacer algo al respecto porque los, por los, los vecinos que se movilizaron y vinieron mm, bien, bien. al lugar. Eso ya tenían conocimiento. Aparte de nuestro asesor legal, este también estuvo en contacto con el asesor legal de la municipalidad. Bien, bien, interiorizándose bien. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, entre los dos este, más o menos redactaron algo que, que no afectara. Nada, a, a, a lo que queríamos en realidad en concreto, que es que se desmonte la antena. Bien. Eh, Ana, ¿cómo está la relación con el Ejecutivo? Eh, porque hubo un par, un par de proyectos ahí que eh, generaron este, algún chispazo, eh, por ponerle algún calificativo. Bueno, hubo un veto del intendente sí. a una ordenanza. ¿Cómo está la relación con, con Álvarez? Ah, sí, esto eh, hace unos meses tuvimos un veto, mm. eh, pero bueno, creo que esas perezas ya se han limado un poco. Bien, bueno, está. Eh, sí. Bien, Ana, nada, queríamos eh, tener la, la, la novedad esta eh, de que le están pidiendo bueno. al municipio que, que intervenga eh, en la torre. Eh, no sé si quedó sí, algo. eso es lo que hicimos concretamente en la resolución esa, mm. es solicitar al municipio que intervenga con quien corresponda para desmantelar, desmontar la antena, bien. bien, Ana, eh, no, no sé si quedó bueno. algo, sino gracias eh, por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes.